Bueno, en principio, digamos, económicamente, en líneas generales, eh, digamos, se, mantiene, se sigue mantiendo una tasa de crecimientos estables en todos los países, digamos, con China a la cabeza, pero varios países del sudeste asiático encabezados por Indonesia y Vietnam, digamos, el crecimiento económico se mantiene. si sí, la cuestión viene un poco más eh, complicada desde el punto de vista político, ya que ha habido recientes elecciones en, en lo que sería Vietnam a uh -huh. principios de año, más recientemente en, en Filipinas. Filipinas. Lo que ha afectado un poco, digamos, el posicionamiento de Estados Unidos en la región y esto con miras a, digamos, los enfrentamientos, tensiones, disputas o ámbitos de competencia que tiene con China. Claro, claro. Y eso, eh, ¿cómo afectó la relación sobre todo con Occidente? Porque al fin y al cabo, desde el punto de vista comercial, tengo entendido eh, que la mayoría de las relaciones vienen justamente con Europa y Estados Unidos, ¿no es así? Sí, digamos, bueno, hoy por hoy, digamos, eh, las relaciones, digamos, por un lado, digamos, Oriente, mejor dicho, hacia Oriental o Asia Pacífico, para ser un poco más inscripto a nivel geográfico, está llevando adelante o está consolidando, digamos, su proceso de, de industrialización en los distintos países, y sí está, digamos, tratando de consolidar esto a nivel comercial con a partir de la firma de... Mega acuerdos comerciales, digamos, sí, claro. sí que se conocen los acuerdos comerciales que pasan entre Estados Unidos y la Unión Europea, o entre el Marcosur y la Unión Europea, pero también hay acuerdos comerciales que están teniendo lugar, negociaciones que están teniendo lugar para vincular países del Asia Oriental y el Pacífico con países del continente americano. Hmm. En todo eso también existe una interferencia o una presencia, por lo menos, de los Estados Unidos en asuntos inclusive de eh, bueno de conflictos, por así decirlo, situaciones internacionales que se han dado sobre todo en las aguas del Asia-Pacífico. Eh, recuerdo que con vos hemos charlado este profundamente sobre eh, la cuestión de la territorialidad de China sobre sobre el mar eh, en, eh, en el sudeste asiático y había un conflicto con Filipinas a donde los Estados Unidos estaban presentes. Eh, ¿Cómo era esa situación? Yo ahora no recuerdo exactamente eh, los detalles de eso. Bueno, antes, antes de responder tu, tu pregunta, aclaro. Lo que voy a contestar va a ser relacionado con ah, lo que uno más o menos conocía hasta ahora, con lo que se da la administración Obama en Estados Unidos. Claro, obviamente. Se abre un paraguas de Pero, interrogantes evitando con la, la, la administración ¿no? de Trump por lo menos en los últimos años desde el trado del año 2009 hasta la actualidad, o sea, prácticamente considerando la, la administración Obama, eh, China, digamos, ha tenido una ha tenido una presencia o ha tratado de hacer mucho más una presencia mucho más asertiva en los, lo, que, lo que son lo, lo que se conoce como las, los mares del sur de China o los mares del este de China. Uh -huh. En lo que refiere a los mares del sur de China, hay una serie de disputas que involucra a China con Vietnam, Filipina, Malasia, Brunei, incluso Indonesia. Y con respecto a los mares del este de China, es principalmente China con Japón. Las razones, bueno, digamos, hoy generalmente uno ve en los medios de comunicación, los periódicos, los noticieros, realmente son escaramuzas, rela principalmente relacionadas con cuestiones de pesqueras, embarcaciones uh -huh. pesqueras chinas o embarcaciones pesqueras de otros países cosas que, que son interceptadas por eh, patrullas de seguridad, digamos, domésticas. Eso sería, digamos... Si uno, si uno quisiera ver el conflicto más patente, lo tendría que ver ahí. Ahora, lo que está por detrás de esto, lo que se esconde por detrás de esto, son intereses eh, económicos, principalmente digamos por la seguridad de las rutas marítimas comerciales que cruzan la región, eh, cuestiones legales que tienen que ver justamente con la soberanía, con los reclamos de soberanía sobre estas aguas, que esto nos lleva justamente a los reclamos sobre control de recursos energéticos sobre la plataforma marítima. Ahí tenemos la, las dos grandes... Tensiones justamente por las disputas, porque a partir de cómo se solucione, si es que se soluciona la, la situación jurídica, eso establecería los reclamos de soberanía sobre los recursos energéticos sobre la plataforma continental. Y tercero, en líneas generales, es la necesidad de la flota naval china de salir aguas profundas. Podemos tener así inscripta por Japón y por todas las islas del sudeste asiático. Ahora, eh, frente a esta situación, eh, esto supongo que también tiene mucho que ver con la proyección comercial de China con respecto a la región. Está teniendo eh, evidentemente una intención de establecer una serie de relaciones mucho más profundas eh, con sus vecinos. El fam la famosa estrategia no este del cinturón y la vía no de China de eh, tratar de generar una serie de relaciones comerciales eh, con los países de Asia Central, Asia Pacífico, y también de restablecer esa famosa vía de la seda hacia Europa y Occidente. Eh, ahora bien, en todo esto, teniendo en cuenta que, como decíamos, desde el punto de vista eh, político, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista jurídico, los Estados Unidos están jugando bajo la administración Obama en eh, este este panorama del sudeste asiático y teniendo en cuenta también la lógica o la posición política que está tomando Donald Trump eh, desde ese desde esos puntos de vista, ¿cómo podríamos pensar una administración Trump o unos primeros movimientos de los Estados Unidos en eh, esa zona o mejor aún, cómo podrían reaccionar en estos días los países del sudeste asiático a un cambio, ¿no?, en la, en la política estadounidense? Bueno, a ver, en, en línea general, porque acá estamos casi lindando la futurología, porque todavía Trump oficialmente no asumió a presidente electo, y realmente tenemos muy pocos indicios certeros de lo que él, lo que podría ser su política exterior. Eh, en sí mismo, por lo menos, esto es una opinión particular, digamos, creo que eh, Trump le, le va a dar un perfil mucho más realista, mucho más pragmático a la política exterior. Y la otra consideración que a tener a tener, a tener presente es esta cuestión que él menciona de los Estados Unidos primero. ¿Qué quiero decir con claro. esto? Yo creo que va a tener eh, fundamental importancia la, la apreciación que él haga de la situación doméstica del país y sobre eso va a ponderar la política exterior. En este sentido, bueno, nosotros conocemos el tema del muro con, con los mexicanos, el tema de Medio, de Medio Oriente con el tema de los terroristas, hay un claro, hay un claro perfil político de seguridad, Por lo menos hasta ahora la información que yo tengo hoy he recabado todavía, la cuestión de seguridad no está tan marcada en Asia, mm. pero sí la cuestión económica. Yo creo que, digamos, por lo menos para Trump lo que por lo menos uno puede empezar a discernir es la cuestión económica en Asia, no tanto la cuestión seguridad. Mm. Y en esto se nos abre un paraguas. Por ejemplo, en la antigua administración obama de eh, Obama, bueno de hecho ha logrado llevar adelante las negociaciones y la consolidación lo que se conoce como el Tratado del Transpacífico, y Trump ha dicho que lo va a rever, incluso lo puede llegar a, a, a cancelar justamente si esto perjudica a, a las empresas estadounidenses. Claro. Por otro lado, sabemos que muchas empresas estadounidenses han relocalizado procesos de producción en varios países del Asia, justamente para aprovechar mano de obra barata, pero a costa de trabajadores estadounidenses. Entonces acá justamente Trump ha mencionado, por un lado, la cuestión de subir impuestos o obligar a alguna de estas empresas a re relocalizarse estas, par estas partes productivas estas etapas productivas en los Estados Unidos entonces en este sentido a nivel económico eh, digamos va a haber un, una mayor atención o buscar digamos refortalecer la posición de Estados Unidos y va digamos por lo menos en lo que es a lo que se llama inversiones va digamos a desalentar un poco la presencia estadounidense en la región eh... Por otro lado, y acá ya alindando la cuestión económica-seguridad, la cuestión, digamos, de, de este paraguas de seguridad, este paraguas nuclear, por decirlo de una manera, que tiene Estados Unidos sobre algunos de sus aliados en la región, bueno, va, va, eh, Trump ha dicho, bueno, que va a arreglar lo mismo, no en el sentido de que va a abandonar, no es que va a haber un replegamiento de, ese, de, de, la, de la presencia estadounidense, pero sí que algunos países del de Asia oriental tengan mayores contribuciones para con los servicios de seguridad que presta Estados Unidos en este sentido. Y dentro de estas características se te abre todo un panorama de cómo est en este contexto, poner con estos tres lineamientos, cómo suelen reestructurar algunas relaciones. A mi entender, va a haber hay algunos ganadores y hay algunos perdedores. Entre los perdedores podríamos, eh, digo, entre los ganadores, quiero decir, ¿podríamos eh, incluir, por ejemplo, a Rodrigo Duterte, el presidente de Filipinas, que en la, los últimos tiempos ha inclusive entablado una suerte de rivalidad mediática con uh, los Estados Unidos? Correcto, yo creo que esta nueva esta nueva administración, por lo menos como se plantea en Estados Unidos, ha beneficiado o ha posicionado en un, en un lugar más bien positivo al presidente Duterte, ya o sea, que él por lo menos como uno de sus postulados eh, de electivos, justamente por lo que llegó a la presidencia de Filipinas, a partido, digamos, eh, reducir, en algunos casos cercenar, cierto tipo de vinculaciones, especialmente militares, que tenía Filipinas con Estados Unidos. En este sentido, digamos, este replegamiento de Estados Unidos también favorece las iniciativas de, de Duterte. Sí, de sí. Duterte o de personajes, digamos, ligados a, a este tipo de política, ¿no? Este, eh, demagógica, de derecha, este, esta idea, ¿viste?, medio violenta, ¿no?, que tiene el, el presidente de, de Filipinas en este momento. Digamos, en el caso, bueno, Filipinas, en, en cierta medida también podría ser eh, Tailandia, Malasia que, digamos, han tenido, digamos, en el caso de Malasia, actualmente bajo administración, bajo un gobierno militar, con una clara presencia asertiva de China, digamos, este replegamiento de Estados Unidos se encuentra, digamos, lo está posicionando mucho más favorablemente, claro. sin tanto, digamos, posiblemente sin tanta injerencia con reclamos o, de, o denuncias sobre derechos humanos, claro. o intereses, digamos, económicos en el país, digamos. Acá, por ejemplo, Filipinas... ...salió netamente ganadora... Eh, ...Tailandia, Malasia, capaz beneficiadas... A, ...desde el punto de vista... ...doméstico y de, su, y de sus gobiernos... ...digamos, un teolón a nivel poblacional... ...desde otros países, por ejemplo, en mi opinión... ...Vietnam salió perdedor... Claro. ...Vietnam que había fogoneado mucho... ...junto con Estados Unidos el, tra el Tratado de Transpacífico... ...en el cual Vietnam había firmado recientemente... Eh, ...cooperación técnica a nivel nuclear con Estados Unidos... ...justamente por el enfrentamiento que tenía con China me da la impresión que ahora bajo la administración o eh Trump todos estos digamos avances que ha tenido Vietnam se van a ver seriamente afectados. Claro sé que en la última y ya este te dejo tranquilo este te quería preguntar eh, cómo estás viendo en cambio las relaciones entre nuestra región eh, América Latina y eh, la región que es objeto de tu estudio eh, he tenido la posibilidad sobre todo sobre todo a través tuyo de eh, leer algún que otro artículo de presenciar inclusive alguna que otra charla eh, a dónde dio las me dio la sensación de que es una relación incipiente por lo menos en la que se está desarrollando entre la Argentina y América Latina en general, y varios de los países del sudeste asiático, eh, más allá de China. Esto para 2017, para los eh, próximos tiempos, eh, tiene la pinta de que puede llegar a crecer, ¿no es así? Como bien mencionaste, tiene la, la apariencia de, de, de empezar a crecer un poco más o mejorar, de hecho, por menos especialmente Argentina, voy a dedicar a hablar, eh, reciente recientemente se ha anunciado que Eh, las negociaciones para adherirse al TAC, al Tratado de Amistad y Cooperación en Sudeste Asiático, eh, por otro lado, están estableciendo, digamos, nuevas vinculaciones diplomáticas con algunas islas del Pacífico, y tercero, digamos, con esta política que tiene la Administración Macri de acercarse a la Alianza del Pacífico, estos cuatro países latinoamericanos, México, Perú, Chile y Colombia, que tienen una, digamos, una visión hacia Oriente, digamos, hacia, hacia el Asia-Pacífico, tiene una visión, digamos, de reposicionar a Argentina, eh, o posicionar mucho más profundamente a Argentina, no solamente a partir de los vínculos comerciales, económicos, sino a partir también de cooperación técnica y también, bueno, cooperaciones en otras instancias, organismos no gubernamentales, academia, universidades, de, digamos, profundizar o diversificar un poco más las vinculaciones que tenemos desde Argentina para con el Asia, que, que digamos, en líneas generales, por más impresionante que puedan ser los indicadores para la economía argentina, y la, la, las estos indicadores no son más de 15 años atrás ya o sea, son relaciones seamos son indicadores relativamente recientes mm. Eh, Ezequiel, eh, un gustazo poder hablar eh, con vos eh, aquí en el Ombelico del Mundo y obviamente esta es la primera vez que salimos al aire pero eh, me gustaría sostener eh, esta estas charlas este así en, en radio para eh, nada, hay poca gente que trabaja este tipo de cosas y tener gente seria que podemos contactar y de la cual tenemos inclusive el Whatsapp eh, la verdad que es un lujo, así que te agradecemos muchísimo y te comprometemos para las próximas salidas eh, a hablar un poquito más. No hay ningún problema, agradezco la invitación, eh, me encuentro a su disposición y bueno, y agradezco y saludo también a todos los radiooyentes.